Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Anteúltimo programa de este 2019 que comenzamos a despedir hasta el comienzo de 2020 en que vamos a regresar con una nueva temporada de este programa semanal de Farco. Y en el programa de hoy miramos los nuevos tiempos, el nuevo sentido de un gobierno, la esperanza y también las luchas dadas en estos cuatro años ...y los desafíos hacia el futuro... ...hablamos de las infancias trans... ...en horas en que la diversidad incomoda implacablemente... ...y gana lugar y derechos... ...también pasamos por una provincia enfocada... ...en solucionar el problema del hambre... ...más ahora que el país también está enfocado... ...nos preparamos para la fiesta de otra provincia... Y su otra cara, esa que no se transmite por TV, pero que merece ser mostrada. Y también revivimos el día histórico en que la esperanza cobró vida y ganó las calles. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas.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 Hace cuatro años llorábamos de tristeza y hoy, bueno, lloramos de alegría, así que bienvenido a este gobierno y todo lo mejor de nuestro corazón para ellos. Ellos no traicionan, son los más leales, solo piden que los defiendan y que los representen. Festejando me quedé sin voz, pero esto significa que somos todos unos, Argentina, Huipala, una nación, un pueblo que quiere verdad y justicia. Hemos venido porque obviamente compartimos esta fiesta que es volver a tener un gobierno nacional y popular. Contentos, felices, llevándonos un grato recuerdo y teniendo la esperanza de, del país que empieza, que, que es lo que realmente nos representa. Como decimos los compañeros, recuperamos la patria y estamos felices y estamos muy orgullosos de nuestro país que ha tomado la decisión de votar y no se equivocó. Yo sé muy bien que la política es contradicción de intereses y yo muy, sé muy bien con Cristina a quienes estamos representando, estamos representando a los que padecen, a los que sufren, a los que se quedaron sin trabajo, a los que se quedaron sin escuela, a los que deambulan por esta ciudad buscando el techo de un banco para pasar una noche, a todos ellos representamos. Y no tenemos dudas de dónde deben estar puestos todos nuestros anhelos y todos nuestros objetivos. A trabajar a partir de mañana por ese país que nos merecemos. Aquí estamos, hemos vuelto a trabajar. Muchas gracias. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en Internet. agencia.farco.org.ar El Expreso se detiene en Misiones, provincia que estrenó gobernador y que encara nuevos desafíos con esperanza en los nuevos tiempos. Se viene Julio Moyano desde Radio El Libertador de Posadas. <risa> Son nuevos tiempos en Argentina. Son otras las propuestas. Hay esperanza ante tanto derrumbe. Hay un presidente que quiere gobernar para todos los argentinos. El pasado martes hubo fiesta multiplicada. En las provincias también. El flamante gobernador Oscar Herrera Aguat asumió los destinos de la Tierra Roja y partió hacia Buenos Aires para presenciar la jura del nuevo gabinete de Alberto Fernández. Mantuvo una charla con el presidente y a su regreso a Misiones brindó detalles. Por ejemplo, la lucha contra el hambre. El nombre hambre es un nombre sensibilizador hacia la sociedad. Con la capacidad de acercar a aquellos quienes tienen un corazón sensible, para ayudar y acompañar a aquellos que padecen una cuestión que tiene que ver con la nutrición. Nosotros en la provincia, y esto se lo he dejado muy claro, eh, abordamos la cuestión del hambre, no como el hambre, porque ya en su momento nosotros tuvimos un programa que hablaba del hambre. Nosotros en la provincia hablamos de la nutrición, del crecimiento y del desarrollo, ¿sí? de la, de, del objetivo puesto en, este, en los infantes, en los chicos. ¿Por qué? Porque el hambre no es, el programa de hambre no es solamente llevar la, la bolsita de comida a la casa a la gente, o garantizar que el, el, el, la, la, el plato esté servido en la mesa, sino que muchas veces vos llegás con, con, las, con la bolsita de comida y te encontrás que no tiene con, en dónde comer que encontrás que no tiene el chiquito para tomar la mamadera, que encontrás que no tiene una sillita donde sentarse. Esas son las cuestiones estructurales que hay que trabajar sobre los programas nacionales. que fue un poco la idea que, que, le, que le transmití a, a Daniel Arroyo, eh, de, de cómo a, eh, abordar, nosotros por ejemplo en la provincia, el, el, el, el, la primera independencia que tiene el niño es este, separarse, si se quiere, de la cama de la mamá y del papá. Por eso miramos la cunita. Solo entregamos las cunas a los bebés... ...con el plan mamá... ...entregamos la sillita para que se pueda sentar... ...y entregamos la, la mamadera para que el chico pueda tomar... ...aquel que, que no, no toma la teta... ...eso es fundamental... ...porque si el chico no tiene dónde comer... ...come acostado, come sentado, se atragante y se muere... no pasa nada... ...entonces la cuestión del hambre nosotros vamos a abordarla... ...de una manera integral... ...nutrición, protección, cuidado... ...y fundamentalmente educación... ...si no hay educación es muy difícil que nosotros podamos cambiar el paradigma ese que tanto da vuelta en la sociedad del asistencialismo a la asistencia propia de cada uno por sus propias voluntades. ¿no? El gobierno que se fue dejó un panorama desolador en materia sanitaria. Sin embargo, Herrera Aguat descartó que en la provincia haya emergencia, aunque destacó la complejidad del dengue. El tema del dengue es una cuestión... ...que Misiones tiene un contexto regional muy complejo. No por la provincia en sí, que no es una provincia endémica... ...sino porque Paraguay y Brasil son endémicos de dengue. Y hoy tienen circulación viral... ...y hoy tienen casos de dengue en los dos países... ...en situaciones muy complejas. Misiones ha tenido a lo largo de estos años... ...una, una alfombra de este, gente infectada... ...con diferentes serotipos de dengue. Entonces, el agregarse un serotipo más... Aumenta el riesgo de la población de tener dengue grave, no hemorrágico, dengue grave. Dengue grave no necesariamente tiene que ser hemorrágico. Bueno, estas son las cuestiones en la prioridad sanitaria, en materia de enfermedades y de, y de, y de prevención, que nosotros este, ya estamos trabajando muy fuerte en, en toda la provincia. Para el gobernador misionero hay que dar prioridad a lo más urgente vaticiró que el cambio se va a notar aunque el crecimiento y el desarrollo se verá si se aplica una política acertada y desde los más urgentes generar la base de la tranquilidad y la paz social para que podamos proyectar las políticas públicas ya a mediano plazo los primeros 100 días justamente van a tener esta, estas características la provincia es una provincia ordenada una provincia que venimos ya en el, en el mandato uno tiene pleno conocimiento de dónde están las Las, las mayores demandas, pero este, a nivel nacional, lógico, es un gobierno nuevo, que tiene que encontrar todas las llaves de las oficinas primero. Pero eso no, no es una cuestión mágica, no es que hoy, hoy se sentaron todos y mañana se arregló la Argentina. No, eh, cada uno va entrando en una oficina y va encontrando una llave. A veces le dejaron y a veces no. También nosotros acá sí sabemos que todas las llaves están y todas las puertas están abiertas, más allá de que se cambien funcionarios. Eso es lo que tiene que entender la gente, ¿no? Este, el, el, el golpe de timón en, en cuanto a la matriz este, macroeconómica de la Argentina va a tener seguramente una cuestión rápida, eh, pero después la plataforma del crecimiento y del desarrollo se va dando con el tiempo y, lógicamente, con una política pública que sea acertada. Son nuevos tiempos en Argentina. Tiempos de esperanza y acechanzas. Tiempos de cambio, de futuro.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 De una provincia a un barrio, un barrio que dice nunca más, tras cuatro años de daño, de hostilidad contra el pueblo y de lucha para hacer valer la dignidad popular. FM Riachuelo desde el barrio de La Boca, una radio que quisieron apagar. Desde el barrio de La Boca decimos nunca más Macri. Desde la FM Riachuelo, en una asamblea con vecines y compañeros, desde nuestro territorio de La Boca y desde los espacios de pelea en las calles, siempre les recordamos que el pueblo lucha, se opone y se defiende de las políticas de devastación que quisieron imponer. Así construimos este expreso para recordar que durante estos cuatro años de lucha contra Macri decimos nunca más a los avances sobre las leyes laborales y previsionales, que en días emblemáticos de diciembre nos encontramos repudiando juntes en las calles. Ya no es democracia esta manera de llevar adelante el uso de la fuerza para imponer a como dé lugar con el riesgo de, de muertos del lado del campo popular, con decenas de detenidos, gente mayor que sintiéndose absolutamente dañada por la, por la ley que se está queriendo votar, fueron a expresar su bronca y una fuerza de seguridad que les disparaba eh, a mansalva. En cualquier otro momento esto significaría un gobierno que se tendría que ir. Un gobierno que no tendría que poder levantar la cabeza porque no tendría eh, la dignidad para poder mirar a su pueblo de frente. Nunca más al gatillo fácil. Nosotros, en nuestro barrio, también pedimos justicia por nuestros pibes y nuestras pibas. Nunca más otro Nehuen Rodríguez Nunca más otro Lucas Cabello Nunca más un Chocobar Por eso peleamos en las calles Para enjuiciar a los asesinos Gracias a todos por estar Ya sabemos Yo creo que de un principio sabía también Que la justicia social era la que iba a tener Con ustedes compañeros Y no con este poder judicial corrupto La verdad que fue durísimo eh, Desde el primer día que Bueno, me disparó el, al policía, cambió totalmente mi vida, luchó un montón. Yo con mi familia al lado, espalda con espalda, con las agrupaciones del barrio, con ustedes también siempre presentes. La verdad que fue un logro enorme llegar hasta, hasta lo que fue el día de ayer, ¿no? Eh, después de trece audiencias casi. También construimos Poder Popular para demostrar que otro mundo es posible y decimos... ...nunca más a los asesinatos impunes, recordando a nuestro referente Martín Oso Cisneros. Este juicio, compañeras y compañeros, no es a nosotros. Nosotros estamos nada más que en el banquillo. Pero a quien condenan es a la lucha de nuestro pueblo. A quienes condenan es la protesta social. A quienes condenan es a los maestros que luchan a nuestros jóvenes que pelean en las escuelas, a nuestras mujeres que pelean en los territorios, a los trabajadores, a los trabajadores de la economía popular. A esos están condenando. Había gente que venía a declarar que claramente estaba puesta por la policía con la finalidad de demonizarlos, de demonizar al comedor Los Pibes, demonizarlo a Lito, a Luis y a Luis. Venían, a decir que el lito era feo, sucio y malo. Pero cuando llegaba el momento de hablar del oso, se les iluminaba la cara y no podían decir más que cosas buenas de él. Así como estaban direccionadas sus declaraciones testimoniales, no podían hablar mal del oso y contaban cosas que a mí me conmovían yo tenía que estar ahí dando un servicio técnico y terminaba tomando conocimiento de una persona maravillosa y hoy, en una nueva etapa con un nuevo gobierno seguimos diciendo nunca más a las políticas neoliberales hambreadoras y excluyentes el pueblo sigue luchando en las calles Y nosotros estaremos allí siempre presentes para recordarlo, construyendo un mundo mejor para los nuestros. En este ciclo que se cierra, les deseamos un buen fin de año y por un 2020 de organización y lucha. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Se viene la Vendimia y Mendoza se prepara con todo. Pero hay otra cara de esta fiesta popular y es la historia que nos trae Radio Comunitaria Cuyum desde Godoy Cruz. En la provincia de Mendoza se acercan los tiempos de Vendimia. Es la cosecha de la uva cuidada y trabajada que luego en las bodegas se convertirá en vino. Bebida espirituosa le da prestigio a nuestra provincia... ...gracias a ella recibimos miles y miles de turistas... ...de nuestra Argentina y del mundo... ...los empresarios bodegueros y del turismo... ...se frotan las manos por los dólares que les quedarán... ...calculan ganancias y las formas de no pagar impuestos por ella... ...Mendoza, tierra del sol y del buen vino pero todo es tan perfecto como parece. Hablando de vendimia, ¿cuál de las vendimias? ¿La fiesta del gobierno, los empresarios y todo ese marketing que nos muestran los medios de comunicación? ¿O la vendimia de los obreros? Mis compañeros trabajando día a día entre los surcos, con sus manos curtidas y sus ojos cansados, con esperanza de un futuro mejor que nunca llega, pero allí están, poniéndole la patria al hombro. Y nosotros los obreros que estamos en la bodega, haciendo el vino, bebida nacional, con nuestras propias manos, esperanzados de recibir un salario que nos permita vivir dignamente. Hoy estamos bajo la línea de pobreza. Los trabajadores vitivinícolas estamos un poco callados. Yo creo, yo creo que ya es hora de que comencemos a hablar. Los trabajadores de nuestra tierra, los que meten las manos en las viñas, los que elaboran el vino en las bodegas, los que cosechan siempre siempre están postergados. El periodista de la zona este de Mendoza, Enzo González, coincide con nosotros de la falta de representación gremial de los trabajadores y nos cuenta un ejemplo de ello. De por qué el de la finca que está aquí en el Eh, un señor de apellido Domínguez no hacía nada, no tenía repercusión en los reclamos de los obreros, casualmente este señor Domínguez tiene un hijo él es, él es obrero de la finca pero también a su vez, su hijo ha entrado a trabajar la finca y la finca le proviene de una vivienda eh, esto quiere decir Por allí es que esa persona se verá sujeta a que si, si hace algo en contra de la empresa o levanten los obreros, eh, la empresa le eh, pueda quitar la casa, la vivienda. Que no solamente Domínguez tiene una vivienda de la, de la empresa eh, de la finca ganancia, también el hijo. Entonces, por allí, o sea, el que, que te va a defender eh, eh, tiene, eh, tiene que tener miedo de quedarse sin, sin, sin vivienda y sin trabajo. Y cuando cobran, les pagan con bonos que deben gastar en un comercio que suponemos comparte ganancias con el patrón. Mercado cautivo, le dicen. Pero no lo podés utilizar en cualquier supermercado local, porque también esto hace a que 23 familias que trabajan aquí en el distrito de Las Catitas deban trasladarse 50 kilómetros para ir a comprar a un supermercado mayorista del departamento de San Martín con, este, con ese ticket que le da la empresa. O sea yo le planteaba casualmente a este señor Pereira, a Abraham Pereira, le planteaba, le digo, ¿por qué han hecho un embudo donde toda la gente debe venir a comprar en el mismo claro. supermercado? Le digo, ¿cuál es, quién es, quién es, cuál es el, el eh, eh, cuál sería, le digo yo, acá hay que empezar a investigar, que hay alguien que seguramente aquí se está quedando con un vuelto. Ya no quiero ser viejo souvenir en manos Una de las vendimias viaja por el mundo, se muestra y es monumento. Llena de sabor las bocas en copas de largo cuello. La otra tiene gusto a poco. Duerme en galpones de hierro. Cuida hijos sin escuela. Se acuesta en tacho de tiempo no tiene reina que brille ni banderines ni cetro el granizo es su elemento sus párpados frenan soles es escarcha en los rincones tiene brazos de sarmientos no debe mostrarse al mundo su vida pasa en silencio espera un dios generoso que le redima el costado vendimia del hombre pobre vendimia del Del otro lado, las dos festejan con cosechas, pero es diferente el pago. Ojalá la Virgen me ayude. Sí, sí, a entender distancias. Soy de negocios. No, no, yo soy de esperanzas, Ya no quiero ver aquel granizo golpear. ...siempre al mismo lado... ...ya no quiero ser ficción de mi realidad... ...divirtiendo al palco... ...desde Radio Comunitaria Cuyún... ...les deseamos un hermoso fin de año... ...y una vendimia generosa para todos... ...pero principalmente para los de abajo... ...ya se va cantando aquella misma canción... ...que adorna el festejo... No me va a encontrar ni en las gradas, ni en la bendición, ni en el carrusel No tengo un carro, ni un palco oficial, ni una cena para agradecer. ¿Cómo voy dejando la vida en la viña, mi sangre en su vino? Su voz se escucha. En el Expreso Farco, Las infancias trans en un país que ya tiene Ministerio de las Mujeres y la Diversidad en el Gobierno Nacional y en la provincia más grande del país. Martín Vidán, desde Radio Estación Sur de la Plata. <tose> Durante el mes de noviembre se realizó en La Plata un seminario de niñez trans organizado por el Foro de la Niñez y el colectivo Crianzas Disidentes en el marco de la Cátedra Libre Niños, Adolescentes y Jóvenes de la Universidad Nacional de La Plata. Susana Rossi, integrante de Crianzas Disidentes detalla algunos motivos de este seminario. Porque una de las de las complicaciones o, o de las cosas más difíciles como padres y como madres es eh, no tener información y no solo como, como familia sino como profesionales también eh, yo soy docente y, y la verdad es que hasta que no tuve a mi hijo no, hasta que mi hijo no transicionó en realidad yo no tenía, no, no, no me crucé con ninguna capacitación que tuviera que ver con este tema. Eh, hasta dentro de la ESI hay una un gran faltante, digamos, o una gran ausencia con respecto a, a las identidades disidentes. Eh, es una ley muy, muy interesante por la cual nosotros peleamos por la implementación plena. ...pero no deja de ser bastante binaria... ...entonces hay ciertas cosas para, para reflexionar... ...más allá de lo, que, de lo que plantea estrictamente la ley... Eh, ...es un modo de, de por ahí hacer crecer la ley... Eh, ...reflexionando sobre algunas cosas más. Las invisibilizaciones informativas y la ausencia de formación tienen un trasfondo histórico que empieza a revertirse con la lucha por los derechos de las personas trans. Porque es algo nuevo esto, ¿no? Y creo que la clave está ahí, en que es la primera vez en este último tiempo, en estos últimos años, que se empiezan a alojar las infancias trans. Eh, Todas las personas trans tuvieron, adultas, tuvieron una infancia, pero lamentablemente no fueron alojadas. Y esa en gran parte es la causa de la horrorosa estadística en lo que tiene que ver con la esperanza de vida de, de las personas trans. Eh, que hoy en día es de 35 años, eh, esa, eh, es muy baja, muy baja. Y un poco cuando... Estas nuevas familias que, que intentamos alojar De la mejor manera que podemos eh, Más allá de, de la cuestión amorosa Que son nuestros hijos Y, y que obviamente nada Estamos para ellos y, y con el mismo amor Que con cualquiera de nuestros hijos eh, De lo que se trata Es de, de dar las batallas por ellos Y que ellos puedan ser chicos Entonces cuando hablamos de de infancias trans, de lo que hablamos es de una lucha por los derechos que son vulnerados históricamente en las personas trans y en este caso encima en las infancias trans. En la coyuntura actual, Susana Rossi evalúa las expectativas a futuro en esa lucha por los derechos de las personas trans. La verdad que estos últimos cuatro años, la gestión anterior, eh, la de Cambiemos, fueron durísimos, durísimos. Eh, se hicieron unos enormes retrocesos en muchos sentidos con respecto a, a la diversidad. Eh, mucha gente se sintió habilitada para, para discriminar abiertamente y este cambio de gobierno al menos en lo personal, por ahí no, no, no, no es la representación de toda la, de todo el colectivo, hablo a título personal, al menos. La verdad que, que me genera muchísima esperanza, al menos en la provincia, la persona que pusieron de ministra en este Ministerio de la Mujer y la Diversidad es una persona que me merece muchísimo respeto. Creo que ya el hecho de haber creado un, un ministerio Con ese rango eh, ya hay un lugar que al menos existe la posibilidad de, de, de alojar, digamos. Y que el hijo del presidente tuviera el pañuelito, <risa> la verdad es que, que fue muy emocionante. Más allá de que es un gesto, eh, era impensado en el otro gobierno. Para el Expreso Farco, Martín Vidán. Radio Estación Sur Y hasta aquí llegamos con el Expreso Farco de esta semana Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa Pepe Frutos en la conducción Ambos desde el Centro de Producción de Farco Aquí en Rosario Participaron hoy Radio El Libertador de Posadas Radio Comunitaria Cuyum de Godoy Cruz FM Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires Y Radio Estación Sur